Bueno, mucha alegría de recibir nuevamente aquí en La 36, como todas las semanas, a Plinio de Arruda Sampaio Jr. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Ángeles. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Hoy sin Hernán, te aviso. Sí, hoy, hoy estamos en Hernán, o sea que estamos más libres. Hoy tenemos más libertad, exactamente, y nos va a amenazar con el horario, nada, nada, nada. Bueno, bueno Plinio, por supuesto que temas tenemos de sobra contigo, pero queríamos empezar con uno que está dominando, ¿no? Eh, no solo con Brasil, sino que con otros países, que es el tema de los deportados de Donald Trump. Brasil en un lugar muy especial. Sí, Bueno, tuvimos, el, el, el, fue el tema de la semana en Brasil, sí. porque lo, lo, Brasil recibió 88 deportados, pero la, esto no es novedad, ¿no? Biden, en sus cuatro años, ya había deportado 7.168 brasileños. La novedad son es, digamos, la, la condición en que vienen los deportados. Exacto. ¿no? llegaron en un avión militar que presentó eh, problemas mecánicos durante el viaje, entonces tuvieron que hacer varias paralizaciones, vinieron sin comida, no le dieron agua, no funcionaba el, el aire acondicionado del avión, y entonces cuando este avión eh, hace una parada que, que no estaba prevista en Manaus, en el Amazonas, El avión empieza a calentarse de una manera muy fuerte y esto provocó una especie de un motín entre los brasileños, que estaban todos esposados en el puño y en las piernas. ¿no? Y, y bueno, resulta que en el desespero los brasileños abrieron la puerta de emergencia del avión y se fueron para la ala del avión. Y esto generó un escándalo eh, en la... En, La, la administración del aeropuerto y la policía federal brasileña ¿Qué aeropuerto ¿Qué era ese Priño? el aeropuerto de manaus Ay, en la claro. en la amazonía en el estado de amazonas ¿no? claro. y bueno y esto bueno después de esto por interferencia de la policía federal brasileña los americanos digamos sacaron las las esposas sí. la, las ariemas que nosotros decimos aquí que de, de los brasileños bueno hasta que llegaron en Puerto Alegre no eh, esto digamos quiere, tiene un significado simbólico muy grande no porque en realidad no van no cambia nada deportar 88 brasileños pero el recado es otro sí. el recado es nosotros vamos a ser brutos no seremos brutos y demostraremos fuerza hacia los los países más débiles. Esto es el recado que vino. La reacción del gobierno brasileño fue una reacción protocolar, al contrario del gobierno colombiano y mismo del gobierno mexicano, que tuvieron relativa altidez sí. para oponerse a este tipo de tratamiento. el La, la, la respuesta brasileña fue una respuesta protocolar. ¿No? El Itamaraty llamó al embajador americano a dar explicaciones, después el embajador americano, que además tiene nombre de latino, Gabriel Escobar, ah. dijo que, que la conversa fue alrededor de problemas técnicos. Eh, y el chanceler Mauro Vieria dio una declaración un poquito más fuerte para decir que la deportación fue trágica, pero quedó en esto, ¿no? Entonces, este yo creo fue fue la, la gran eh, sorpresa que tuvo la opinión pública brasileña, porque esto la gran media es siempre proamericana, pero de esta vez no logró serlo. Yo hasta comenté con mi compañera que por la primera vez vi, eh, un, digamos, un, un, una mala voluntad en relación a los americanos porque hicieron un show de humillación De, de los brasileños eran 88 decías, había hombres, mujeres niños, los esposados eran los hombres habían hombres, mujeres niños, may gente mayor no los, los que estaban bueno, yo no vi todos pero los que salieron así eh, que, que uno ve en la televisión y que caminaban todos, digamos con, con estos Eh, de manera, digamos, no no tranquila, eran hombres. No claro. hombres y niños y mujeres eh, esposadas. Ahora, uno se imagina, para esos niños fundamentalmente, ver eh, todo lo que sucedió dentro de ese avión y el desenlace es muy duro. No, además, algunos brasileños fueron agredidos y, y mostraron, estaban con, con sangre, con, con eh, hematomas... Porque fueron, digamos, eh, golpeados durante el vuelo. Entonces, es una cosa totalmente sin propósito real, técnico. No hay ninguna razón para hacer esto, ¿no? La razón es puramente política de demostrar fuerza. Sí, Pero sí, la sí. fuerza que está demostrando Trump es una fuerza de cobarde, ¿no? Porque sí. hace esto con gente que están desvalidas, totalmente indefesas. Es una cobardía total. Sí. aprovechamos, Pliño para decir, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, eh, algún oyente dice, bueno, ¿para qué van a Estados Unidos? Que se embromen los que piensan que allá van a estar mejor. El tema es que mucha gente no tiene salida y la única que ve es poder irse, a, no va a ir a un lugar donde él supone que va a estar peor, va a un lugar donde supone que va a estar mejor. Y después le pasa esto que le pasa, ¿no? Sin duda alguna, no. Yo yo viví en Estados Unidos durante el exilio de mi, de mi papá durante cinco años. Claro. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Exacto. Y se burlan de esto y, y y yo creo que tal vez lo mejor que tengan es esto, no. Entonces sí. es una ironía que ahora se vuelvan contra los inmigrantes. Segundo, los los deportados no eran ilegales y ni eran bandidos. Eran Eh, inmigrantes indocumentados, pero no ilegales, porque claro. dentro de la ley americana uno puede estar ahí esperando su documento. Entonces, eh, y bueno, y tercero, gente siempre muy muy pobre, ¿no? Cuando uno sale de su país, nunca sale por voluntad, raramente sale por voluntad propia, ¿no? Mm. Sale porque no tiene oportunidades para permanecer en el país. Claro. Eh. Entonces, es gente trabajadora que busca un lugar al sol y que fueron llamados por el sueño americano que en Exacto. realidad, Ángeles, ya no existe más. Exactamente. Bueno, eh, pasando a otros temas, el tema del Banco Central ¿no? Y, y las tasas de interés, que ahí ha habido cambios en el Banco Central, pero aparentemente siguen al alza. Sí, bueno, el Banco Central ahora está sobre nueva gerencia, que ahora el presidente del Banco Central es el, eh, una persona nombrada por Lula, Gabriel Galípolo. Bueno, entonces él hace su primera reunión para decidir sobre la tasa de interés. Y obedeciendo al coro del gran capital, de la gran plutocracia brasileña, ya... Es casi cierto, la reunión será hoy día, pero ya es más o menos 99% de seguridad, que él va a aumentar más una vez en un punto percentual la tasa básica de interés, que va a llegar a 13,25%, lo que va a llevar la tasa de interés real, o sea, descontando la inflación brasileña a más o menos casi 9%. ciento Es la segunda mayor del mundo. Solo pierde para Turquía. Para que tengas una idea, Ángeles, Chile tiene una tasa real de interés de 1,3%. China tiene la tasa de interés real de cero. ¿no? La expectativa es que el Banco Central continúe aumentando y que terminamos 2000. Y 25 con una tasa de interés de, de 15% al año, casi 10% real. ¿no? Entonces, es un total, digamos, falta de, de, de, de, de, de perspectiva del interés nacional. Para que tengas una idea, cada vez que aumentas un punto percentual de la tasa de interés en 12 meses, La, los gastos con el servicio de la deuda, con el pago de, esta, de estos intereses, es de 52 mil millones de reales. Nosotros ya discutimos aquí, Ángeles, el ajuste fiscal y los, el malestar que esto causa. El, el último paquete de ajuste fiscal preveía una economía de 30%. mil millones de reales en el 2025 este aumento de la tasa de interés va a superar lo que se cortó de gasto público en 22 mil millones de reales entonces esto muestra es bien emblemático de lo que es la política económica brasileña se cortan los gastos públicos para destinar esta plata y un poco más al pagamiento de del interés de la deuda pública, que es una deuda detenida por, lo, por el gran capital y por la plutocracia brasileña. Claro, eh, me ahorraste la pregunta de a quién le servía ¿no? esto, este tipo de políticas, está claro, a quién le sirve. Eh, aprovechamos para preguntarte, porque vemos cuando uno busca información sobre quién es el presidente del Banco Central de Brasil, uno de los datos que enseguida aparece es que tiene 42 años, que se está presentando, acá pasa en Uruguay, no sé si en Brasil también, como que es un valor el tener esa edad, ¿no? el ser joven, como bueno, es joven, como que puede traer cosas buenas por ser joven. No sé si en Brasil pasa así también. En Brasil sí, yo creo que es una, una cosa de nuestra época, sí. pero yo creo que el principal atributo de Galípolo, Es que es banquero. Ahí está. ¿no? Era dueño de un banco que se llama Factor. Es un banco de inversiones, no. No es de los grandes, pero es un banco, digamos, medio, no, bien potente. Esto es el, yo creo que el, la, el principal atributo de Meirelles. No importa la edad que tenga, sino para dónde va a gobernar, para dónde va a tomar las medidas que favorezcan a quién. Si era banquero. Sí. Sí, no es Meireles, no. Tiene el otro. Me recuerdo porque era el de, el de Temer, que era viejo. No, Exacto. de Galíp. No. Eh, y, y en realidad exactamente esto. No, la política. Hay mucha expectativa que la gente decía bueno, ahora llegó el nombre de Lula, va a empezar a bajar la tasa de interés. Porque claro. no hay ninguna justificativa técnica para esto, ninguna razón. La inflación brasileña está totalmente controlada. Abajo del promedio histórico de los últimos 30 años, o sea, no no hay ningún motivo para esto. Los americanos están bajando la tasa de interés, no los europeos están bajando la tasa de interés, o sea, no hay por qué hacer esta violencia, a no ser la, el interés de los rentistas. Ahí está. Entonces, hay mucha expectativa que el nuevo presidente cambiaría la política, pero tenemos que saber que quién define El interés no es el presidente del Banco Central, son las instituciones financieras, porque todo el arreglo institucional que, que, fueron, que fue hecho en los últimos 30 años le dio al gran capital, a los banqueros, una fuerza descomunal para definir la tasa de interés de sus préstamos al gobierno. Muy bien. Bueno, nos tiraste un tema, un título que nos dejó acá pensando. Lula prepara al PT para un nuevo giro a la derecha. ¿Y eso? Esto parece sorprendente, ¿no, Ángeles? Porque sí. todavía más a la derecha. <ríe> Por eso, debe, otro debe giro. Se va a marear. Pero nosotros discutimos aquí las elecciones. Y el resultado de, de las elecciones es que ganó la derecha fisiológica y corrupta y la ultraderecha. Bueno, y Lula ahora se prepara para ajustar su gobierno a esta nueva realidad. No, Entonces él va a hacer un giro a la derecha, va a meter más gente de la derecha y algunos hasta de la ultra. En su gobierno... ¿eh? en realidad va a dar más más espacio para lo que nosotros llamamos de centrón Incluso se habla aquí en Brasil de la posibilidad que Artur Lira, que era el presidente todopoderoso sí. de la Cámara de Diputados, sea beneficiado con un, con un ministerio de Lula. Bueno, y, y, y prepara las elecciones del 2026, porque ahora ya estamos a menos de dos años de la asociación de Lula y para hacer esto él tiene que ajustar el PT ¿no? porque el PT, su política económica su no su intervención en Venezuela su incapacidad de hacer la reforma agraria en fin, toda todo este conjunto va generando un malestar muy grande en el PT que tiene algunos focos de, de rebelión entonces él quiere que el PT se ajuste a su voluntad Para esto, él va a hacer una cosa que nosotros aquí en Brasil llamamos de caer para arriba. Ah. Va a nombrar Gleisi Hoffman, que es la presidenta actual, que es una, una mujer que está en el centro izquierdo de, del PT, ¿no? la va a nombrar ministra, no, secretaria general de la presidencia, encargada de negociar con los movimientos sociales. Y va a poner en su lugar... a un viejo compañero de Lula que se llama Eginho Silva, uh -huh. que es un hombre que está en el centro derecha del partido ¿no? y que es un hombre muy afinado con Fernando Haddad. Entonces esto es ya una seña que el gobierno se va a dar un giro fuerte a la derecha y, y él supone que con Egino, él va a controlar mejor la... el pataleo del PT claro, claro eh, esto uno no tiene más remedio que pensar que cada giro a la derecha después no vuelve para atrás sino que se refuerza en otro giro más si uno comparara pudiera comparar ¿no? eh, las definiciones los posicionamientos en este momento compararlos con los de hace 5 años 20 años encontraría Mutaciones casi. Sin duda, Ángeles. Yo creo que esto que, que dices es muy importante para que no tengamos ilusiones. Volvamos un poquito a la política económica. Siempre había, hay ilusiones. No, Con el nuevo presidente se cambia la política monetaria del Banco Central. No es verdad. No, Si salgas a, a Dagi, se cambia la política económica. No es verdad. Si Lula quiere, él cambia. Tampoco. Si Lula moviliza a la gente, entonces ah. se cambia. La realidad es que Lula no va a movilizar. Lula no quiere otra política económica. Está comprometido con esto. Porque como tú dices, cada giro a la derecha no hay vuelta atrás. Lo que se puede es mantenerse ahí o caminar más a la derecha. Pero no hay vuelta atrás. Es o sea, así. tenemos que terminar con la ilusión que este gobierno sea un gobierno progresista. La cáscara es de gobierno progresista. El pasado, la mística, la nostalgia. Pero la realidad es que es un gobierno completamente comprometido con la nueva, digamos, ola de reformas neoliberales que estamos enfrentando aquí en Brasil y creo que en toda América Latina. Sí. Por último, todo. y tiene que ver con estas cosas me parece también, o hay que relacionarlas, una encuesta de opinión que se hace en Brasil sobre el apoyo, la aprobación que tiene el gobierno de Lula, que estaría bajando. Sí, esto es importante porque es la primera vez que los que avalían negativamente el gobierno supera los que avalían positivamente. 37% de la población dice avalía negativamente el gobierno. En diciembre era 31%. O sea, es un cambio grande. Y hay que entender un poco este cambio, cuál es la causa. Y yo creo que son dos las causas, que son importantes para que tengamos una idea de, de, de cómo va a evolucionar la situación aquí. Una es el costo de vida. La inflación brasileña, como yo dije, no es alta y está abajo del promedio histórico. Pero el costo de vida es alto, es mayor que la inflación. La diferencia es que la, la, la inflación agarra un, un, una canasta grande de precios. El costo de vida más los precios que afectan los trabajadores de bajo ingreso. Y, y esta inflación es casi el doble de la inflación oficial. Entonces la gente... siente en su presupuesto la, ¿no? la, la digamos la falta de plata para poder mantener su, sus condiciones de vida. Yo creo que este es un primer factor. Y el segundo fue un incidente burocrático que ocurrió en el inicio del año en relación a una moneda <coughs> digital brasileña que se llama PIX, que es una moneda donde tú haces transferencias inmediatas de plata sin costo alguno a cualquier hora del día y de la semana ¿no? aún en el domingo y un, un, el secretario de la receta federal dijo que iba a eh, pedir a los bancos que informaran transacciones superiores a cinco mil reales eh, de transferencias en personas físicas y quince mil reales en, en personas jurídicas Y esto generó un fuerte susto en la gente porque la gente, hay mucha informalidad en Brasil. Entonces, hay mucha gente que no paga impuestos de renta, gente que gana muy poco, pero que hace negocios informales. Esta gente empezaría a quedar en, en, en la visión de la receta federal. Entonces, esto despertó mucha, mucho miedo y la ultraderecha aprovechó el hecho para decir: mira, Lula. va a empezar a tasar el PIX. O sea, es como tasar y meter impuesto eh, en, en negociaciones con plata, porque el PIX funciona como dinero aquí en Brasil. Y esto desgastó mucho Lula con, con un público, que es un público que, que tiene cierta, digamos, un, un público pobre, pero y que trabaja en la informalidad, que tiene mucha... simpatía con Lula pero que se asustó yo tengo amigos que trabajan con internet todo informal y quedaron en pánico me llamaron para que es esto me van a pasar pero si yo no gano nada entonces yo creo que estos dos factores impactaron fuerte en el gobierno y en realidad yo creo que empieza ahora un, un periodo de desgaste progresivo del gobierno Lula Sí, parece una caída, por lo que vos estás diciendo, una caída con base sólida. Digo, no es que no les gustó la actitud en tal cosa o en tal otra, es por medidas concretas. En realidad va quedando claro para la gente que el gobierno Lula no es el gobierno de los pobres como él se presenta, que no va a meter el pobre en el presupuesto como fue prometido y que no va a tasar el eh, no va a eh, cargar de, de impuestos el rico como prometido, pero que al contrario, va en, a falta en, en la busca desesperada de plata, empieza a hacer movimentaciones para meter impuestos en la gente de clase media bien baja. No. Y esto provocó el desgaste del gobierno. Pero, Ángeles... Lo, lo más interesante es que el gobierno ¿cómo interpreta esto? Como un problema de comunicación. Ellos creen, o sea, es una incapacidad total de hacer la autocrítica. Entonces ellos dicen, no, el gobierno es muy bueno, pero se comunica mal. No, la gente entiende muy bien lo que es el gobierno y no hay mágica de comunicación que pueda, digamos, cambiar la naturaleza del gobierno. Que es un gobierno cobarde y reaccionario y la gente poco a poco... se va, va tomando conciencia de esto. Bueno, hemos llegado al final de, por esta semana. Eh, la semana que viene estamos de nuevo, por supuesto, en contacto, Plinio Perfecto. Y ahí podemos hablar de, de fútbol con Hernán, porque Neymar va a volver al Vuelve Santos. Vuelve al Santos, bueno, lo vi esto, ayer. Sí, Pero sin grandes ilusiones, porque en realidad, por, por su condición física, yo no sé si va a poder jugar. Si puede, claro, es un tremendo jugador, pero sí. esto lo veremos. ¿Cuántos en los años tiene él? Días. No me acuerdo. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene Tiene ahora? más o menos, yo creo que unos 32 años. 32, pero se nos rodilla en un juego con Uruguay. Y claro. después, de, y, y fue muy serio lo que pasó. Y ya no es tan joven. Entonces hay que ver lo, lo cuánto que es marketing, lo cuánto que es una noticia del deporte Sí, sí, sí. Pero me acordé, ayer cuando vi la noticia, dije, bueno, Plinio es de Santos y justo le llega este claro. jugador. Sin duda. Aunque aguantar Neymar, que es un bolsonarista en el Eso equipo... Eso te súper politizado con Bolsonaro. Sí. Bueno... problema de ellos entonces, que se arreglen te mandamos un saludo grande desde acá Plinio y gracias como siempre gracias Ángeles, fuerte abrazo a todos ahí de la Igualmente. Radio Centenario los oyentes en especial